Bueno, hoy nos movilizamos porque nosotros queremos que integremos todo lo de la economía popular en el consejo de que se va a tratar todas las leyes laborales, porque en las que estamos todos excluidos. Nosotros pertenecemos a la rama agraria y queremos también que incluyan la ley de agricultura familiar, que es para nosotros lo más importante en la rama agraria.